Allá cayó en california otro gallo que contaban alfonso beltrán su nombre por poncho se le llamaba lo mató la policía cuando el menor lo esperaba el día primero de mayo del año 91 como a las 10 de No lo esperaba ninguno Llegaba la policía Decía no se mueva ni uno Concho traía su escuadra Cuando Poncho agonizaba Se quejaba y se reía Tal vez su mente pensaba Esto no lo presentía Si me hubiera dado cuenta Ya no fueran policías Así termina el valiente Que pues soy hasta No cometió ni un pecado Cuando portó el uniforme Como el gringo ocasionado Adiós mi padre y el